Bueno, nos vamos a estar movilizando a partir de las 13.30 todos los bancos oficiales de Montevideo, La Paz, Las Piedras y Parque Roosevelt. Eh, estamos bueno en el marco de la, la discusión del convenio colectivo que hace el momento eh, no solo no hay este, posibilidad de hasta el momento de, de avanzar, sino que se ha retrocedido en cuanto a lo que fue La, la discusión que se dio en el Ministerio de Trabajo hace dos semanas y la discusión que se dio con la OPP la semana pasada. Es decir, hubo un retroceso en cuanto a la, a la negociación eh, desconociendo por parte del Poder Ejecutivo la pérdida salarial del año eh, negándose a discutir la integración de la Agencia Nacional de Vivienda dentro del convenio colectivo de la Banco Oficial y con un planteo que es insuficiente en cuanto a lo que es el ingreso de personal en toda la, la Banco Oficial. Por tanto, estamos este, estancada la, la negociación y eh, el Consejo de la Banco Oficial resolvió movilizarse en el día de hoy en Montevideo y luego de la movilización vamos a hacer un plenario de continuar discutiendo eh, la situación de la negociación y unas nuevas medidas para los próximos días y para la semana que viene. mira ¿Hay, ¿Hay posibilidad de que ingrese personal o no? La, la discusión luego de la movilización que se hizo durante todo el año la denuncia que se hizo durante todo el año con respecto a la falta de personal, en algunos bancos oficiales dio resultado, y en el caso del Banco República... Eh, se habría flexibilizado el, el, el ingreso de personal y la no eliminación de las vacantes. En, en, en cierta forma, no en un 100%, pero en cierta forma se avanzó en ese sentido. Nosotros lo que pretendíamos era continuar avanzando con eso en el resto de los bancos oficiales también, pero además este, lograr que no se eliminara más vacantes. Después la discusión del llenado, este, evidentemente también hay que darla, pero creo que hay más margen en ese caso para poder discutirlo, lo cual sería importantísimo. El tema es que, eh, con el tema de mantenimiento de las vacantes, todavía no hay no hay este, un acuerdo. Quedó la OPP en, en redactar una, una propuesta en ese sentido. Eh, pero bueno, la, la, la situación es real en este momento es que no hay nada arriba de la mesa como para poder avanzar y poder salir de, de la negociación uh -huh. eh, me decías este anteriormente que después de la movilización que van a realizar eh, van a decidir otras medidas ustedes hasta ahora han cuidado bastante las medidas este que han tomado eh, esto podría cambiar matías Bueno, eh, en un principio la idea es que no, pero en la medida de que la, la negociación siga trancada, eh, ya hay previstas algunas algunas medidas que se pueden se pueden estar resolviendo los próximos días. Eh, va a depender de la, de la voluntad del Poder Ejecutivo en cuanto a la negociación, ¿verdad? Eh, se suponía que la semana pasada teníamos reunión con el Ministerio de Trabajo, se suspendió y se cambió por una reunión con la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. En esta reunión, como te decía anteriormente, hubo un retroceso en cuanto a lo que había sido la discusión anterior. Sí. Quedamos en una nueva reunión con la OPP para esta semana, sin fecha, que sería supuestamente entre miércoles y jueves. No tenemos novedades al momento, tampoco tenemos novedades del Ministerio de Trabajo. El, el, eh, en, en bueno En la mañana ahora va a haber una reunión con tratamientos de públicos por parte del Ministerio de Trabajo, también en el Consejo Superior de Público, que habrá que ver eh, cuáles son los resultados que arroja, porque eso evidentemente también va a incidir en la discusión del convenio colectivo de la Banca Oficial. Matías Arviso, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. No, por favor, a la orden, saludos a la audiencia y estamos a la orden cuando sea.